Ya tenemos, bueno acá paró la lluvia sí, sí. Eh, en Montevideo que estaba lloviendo y ya tenemos uh, la comunicación con Plinio eh, que quiero decirte Ángeles, esto no lo hablamos fuera del aire, que casi me niego a estar en este diálogo hoy muy ofendido y Plinio sonríe porque sabe ¿Qué? de que, estoy, que él no nos dijo el jueves sí, pasado que era su cumpleaños Sí, estuvo muy mal Porque habló con nosotros y no y nos, nos dijo, dijo que era el cumpleaños. El, justo el día de la columna. Ángeles, ni tan mal, porque, porque el regalo es el programa. O sea, que ustedes me dieron el regalo. Yo solo no quería... Ah, Él sí, que pero regalo, teníamos ¿no? que saludar. Ser conscientes. Teníamos que saludarte nosotros y tenían que saludarte los oyentes. Pero bueno, no, estamos a tiempo, ¿no? Feliz cumpleaños, Pliño. Muchas gracias, Ángeles. Y, nos, y gracias a los oyentes el nos tuvimos que enterar por, por las redes exactamente, las exactamente no lo estamos escuchando a Plinio le vamos a pedir a, a Vicente no tenemos para nada retorno acá dentro de, de la, bajo, de la sí, voz de Plinio bueno bueno Plinio en recta final de campaña queda 10 eh, días para las elecciones ¿no? 10 días para las elecciones Un, una situación bastante difícil aquí en Brasil porque Bolsonaro avanza. El juego sucio ya en las redes sociales es, eh, digamos, incontrolable porque en la primera vuelta el Tribunal Superior Electoral logró contener un poquito el juego sucio. Ahora no, es un desborde. Entonces, yo creo que va a ser una, una elección bastante apretada y por mientras, Lula todavía tiene una ventaja grande, sobre todo por el hecho que la re, la reyección de Bolsonaro es mucho mayor que, el repul, que la repulsa a Lula. Uh -huh. Entonces, esto le da una ventaja. Pero en las calles, el bolsonarismo está muy activo y yo diría que la campaña de Lula muy tímida, muy no hace algunas movimentaciones de calle, pero siempre cuando está el Lula no lo hace de manera independiente y los bolsonaristas están actuando no solo con Bolsonaro, pero de manera autónoma y espontánea también o sea que tendremos nueve días de bastante aprensión aquí, porque la verdad es que si gana Bolsonaro Él va a consolidar e institucionalizar un régimen bastante, bastante reaccionario. Sí. Eh, ¿qué, puede pasar, ¿Qué movimientos políticos puede haber, ¿no? De aquí allá, digo, más allá del clima, ¿qué movimientos políticos? Hoy temprano leíamos un titular de prensa que decía que Lula se entrega a los evangélicos y que Lula había dicho que la familia para él es algo sagrado. Esto parece que abrió todo un capítulo con Bolsonaro sobre quién es el que tiene a las iglesias y quién no, pero es algo diferente, por lo menos que hemos visto nosotros, planteado por Lula, ¿no? Sí, la, el, el problema que hay aquí de, de hondo, Ángeles, yo creo, es que cuál es el diálogo que el PT puede establecer con la gente que ahora vota en Bolsonaro. Sí. Entonces, ¿quién vota en Bolsonaro? Bueno, vota toda la plutocracia brasileña. Con estos el diálogo de decir, mira, yo no soy de izquierda, yo soy un hombre que va a estar encuadrado en el neoliberalismo, no funciona con los empresarios que ya adherieron a Bolsonaro. Bueno, entonces hay el segundo diálogo que es con los trabajadores que votan en Bolsonaro, que eso que es la gran mayoría, claro, porque hay pocos empresarios y muchos trabajadores. Bueno, esta gente no le crea la política. Vota en Bolsonaro porque tiene una descreencia profunda en la política. Entonces, cuando Lula se presenta como el hombre razonable del viejo régimen, eh, esta gente no lo escucha. Entra por un oído y sale por el otro. Porque, porque Lula no tiene un programa para dialogar con lo que viene después de la Nueva República. Esto ya había pasado en el 2018 y se repite ahora de una manera más dramática ahora. Entonces, la posibilidad que tiene Lula de hacer una carta a los evangélicos para decir, mira, yo no soy un hombre contra la religión. Lo que es verdad nunca fue. ¿no? Eh, claro. Esto... Digamos, de mi punto de vista, no agrega nada. A lo mejor le da a los pastores evangélicos que están con Lula, que más o menos un tercio, le da una mayor posibilidad de trabajar dentro de la iglesia. Y en este sentido, no hay mal en esto. Pero de manera directa no dialoga con la gente. Entonces yo creo que lo que pasa es es que Bolsonaro tiene un programa tiene una, perdón, tiene una política. La política es, yo voy a meter algo que sustituya la nueva república. Y Lula no tiene una, la política de Lula es, yo soy la continuidad de la nueva república. Y esta es, la de mi punto de vista, un, la gran debilidad de la campaña. ¿Cuál es la fuerza que tiene Lula? Es el desgaste monumental de Bolsonaro. Y es un gobierno horrible, lo que demuestra su fuerza, aún mismo con un gobierno horrible, manipula la opinión pública y logra llegar de manera muy, muy competitiva a, al final de la campaña. Pero lo que apuesta Lula en realidad es eh, que el desgaste de Bolsonaro será su condena a la derrota. Y en esto queda, no hay mucho más. ¿no? Está inmovilizado Lula en la política. Y cada vez que se aproxima más a la derecha, yo creo que esto no le da voto, porque no va a convencer la plutocracia y no, y no va a dialogar con el trabajador desesperado que cree que Bolsonaro sería una solución autoritaria para sus miserias. Claro. Claro. Y el tema de los debates, que se programaron tres debates, hubo uno, Lula dice ahora que no va a ir al segundo porque tiene que ir a hablar con la gente, y después sí va a estar en el tercero. Eh, ¿Cuánto puede influir los debates? Que este es un tema de discusión siempre, ¿no? En todas las campañas electorales, en todos lados. Mira, Ángeles, lo que yo voy a hablar no tiene nada científico, es lo que yo intubo, porque hay un debate enorme. De mi punto de vista, los debates que se entre Lula y Bolsonaro no cambian nada, ¿no? No, no la situación queda idéntica, es un es siempre un riesgo para Lula porque Lula no es bueno de debate, porque él no es un hombre del confronto, es un hombre de la conciliación, del diálogo, de la conversa, tal. Y siempre queda, digamos, eh, vulnerable a sorpresas, ¿no? En el penúltimo debate Bolsonaro inventó un padre, un padre fake, que fue como candidato a presidente de un partido, digamos, aliado de Bolsonaro. Entonces, las sorpresas son es, son circenses. Entonces, siempre es una cosa muy degradante estos Show. debates. De mi punto de vista, lo que Lula debería hacer es ir a la calle, convocar el PT, movilizar la gente... Porque es esto que al final le va a dar seguridad a la gente de Lula para que vaya a votar. ¿Qué es lo que apuesta Bolsonaro? En el miedo. Entonces quiere cambiar voto, dialogando con los electores de Lula, que son electores no muy convictos para que cambien de lado, y quiere intimidar a la gente de Lula para que no vayan a votar en el día de las elecciones. Entonces, esto es lo que le puede dar la victoria a Bolsonaro en estos nueve días. Y el antídoto, de mi punto de vista, es estar en las calles movilizado y enfrentar el bolsonarismo. ¿Y los otros candidatos, los candidatos menores, digamos, que han hecho en este periodo? Bueno, Ciro yo creo que entró en la clandestinidad. Oh. Es lo que imagino porque nunca nadie lo vio. En 2018 fue a París, pero este año yo creo que está en, en la clandestinidad ahí en su estado, porque no no se escucha. Simone Tebet, que es una señora bien de derecha, esta sí se metió con todo en la política, en la, la campaña de Lula, pero siempre diciendo que Lula no use rojo porque asusta a la gente, que entonces que, que use camiseta blanca. que no ponga mucha gente en las calles porque esto también asusta a la gente entonces es una ayuda que yo no sé si ayuda tanto yo creo que más está ayudándose a sí propia que ayudando a Lula entonces qué es lo que tiene Lula ahora tiene Lula tiene el PT y tiene la capacidad de convocar a la gente esto es lo que yo creo que él tiene de hecho lo demás él ya lo ha dicho no cuando va y flerta con Con, los, con el agronegocio, bueno, no asusta mucho, pero no va a ganar voto ahí, ni va a ganar voto rindiéndose a los evangélicos. Va a ganar voto en esta última, digamos, suspiro, si está en las calles. Plinio, vos hablabas de guerra sucia que se estaba dando, no sé si en las redes, eh, ¿por, qué, ¿por qué manejas ese término? Porque son para que... Mira, yo no frecuento las redes, entonces lo que yo sé es lo que me cuentan la, la, las hijas y, y mi mujer, que también se atreve mm. un poquito por ahí. Entonces, hoy día en la mañana ella estaba comentando el caso de un padre que hizo una... él mismo hizo una fake news contra él y después, como si fuera del PT, y él, entonces él hace... La, re, la respuesta de él, la respuesta del PT pero todo él lo inventó y en esto resulta que, que queda pésimo el PT y entonces, pero esto confunde a la gente, la sí. gente dice no, claro, estos, el PT es el comunismo, son gente de muy mala fe muy ¿eh? violentas este tipo de cosas que parece que circula mucho por ejemplo, mi mamá tiene 91 años hmm. Ay, Y está con Lula fanática, porque cree que es un deber y que quiere votar, y ya fue a votar, Voy, yo, yo le hago la voluntad en todo lo que quiera. ¿no? Pero ella me dice ayer que recibió un WhatsApp que decía, consejos para los más viejos. Entonces hay 10 consejos. Y el último es, no voten Lula, es un ladrón. Entonces ella me llamó muy asustada. porque dice, pero cómo, esto es muy deshonesto <ríe> bueno, entonces es este tipo de cosas que ocurre, pero de manera masiva muy fuerte es curioso ahí como Lula ha, ha tratado de manejarse en esto de tener que reconocer casos de situaciones de corrupción, Plinio también, pero lo ha dicho como que, como que se corrigió, como que Cualquier caso de corrupción que hubo durante sus gobiernos fue, fue solucionado de alguna manera, ¿no? Bueno, esto ya lo discutimos aquí mucho, en, en el auge del lavallato, ¿no? Mm. Eh, la, la realidad es que el sistema político brasileño es corrupto, todos son, ¿no? Y, y, y la corrupción se utiliza cuando, cuando conviene como arma política, Entonces lo que el PT hizo es exactamente lo que todos los partidos políticos lo hicieron. Uh -huh. Incluso la manera como lo hizo Lula fue heredando un sistema del PSDB, ¿no? Y, y, y los que más robaron son la gente del Centrão, uh -huh. que hoy día controlan el gobierno Bolsonaro ¿no? y, y sofisticaron el sistema de robo todavía, con el presupuesto secreto entonces esto es lo que pasa y, y pero la opinión digamos el ataque violento que se hizo contra el pt quedó que solo el pt roba o que son los que más roban no, entonces esto es una trampa para lula porque si lula dice bueno si robamos en el sistema político que todos roban bueno él hace el derrumbe del sistema Entonces, él no puede admitir lo que hace y no puede admitir que lo que él hace es lo que todos hacen. Entonces, esto es, un, es una, una trampa y, y gana mucho uh, volumen en la campaña, Hernán. Porque por, por el vacío de programa, de política. Cuando no hay política, la política... gana la forma moralista. Uh -huh. Entonces, esto muestra la debilidad de Lula, pero entonces queda siempre diciendo una cosa que es parcialmente verdad, que dice, bueno, en mi gobierno no se la posibilidad de investigación, lo que es verdad, ¿no? Los la, la Policía Federal funcionó, la Fiscalía Nacional también funcionó, no no hubo interferencias en esto. Y es lo que él dice, lo que es verdad. Eh, de aquella gente del entorno de, de la cúpula del PT, protagonista de esos sucesos, eh, eh, pienso en Dirceu, ¿no? En José Dirceu, eh, quienes eran el tesorero del PT de aquel momento. Eh, ¿Hay alguno que sigue o que volvió al, al entorno de Lula, a ese, a esa, digamos, entorno de, de poder de, de, que Lula tiene en cuenta? de los que fueron en su momento procesados o señalados como protagonistas de la corrupción? Mira, Zedger ya fue liberado después de una larga presión y es el hombre que trabaja en los bastidores mm. de articulación con el Centrão, porque mm. es de esto que él entiende más, ¿no? pero muy muy low profile, no sí, no aparece perfil. para nada. De la gente de, de, de que tuvieron, digamos, puniciones penales, ninguno aparece en la primera fila. Uh -huh. Pero los casi todos continúan en el PT, es gente del PT, y tienen influencia interna en el PT. Uh -huh. eh, con respecto a otros temas, ¿no? una, una cosa más cortita sobre el tema de las elecciones. Obviamente la noticia que circula por todos lados es que Bolsonaro está mucho más cerca. De, de Lula no sé si es mucho más es que se acercó dicen que sí, que quedó a cuatro puntos ¿esto vos pensás que puede seguir evolucionando de la misma manera? entonces yo creo que, que sí, Ángeles bueno, Bolsonaro está del punto de vista estatístico empatado con Lula ah, bueno. ¿No? está empatado en una posición de desventaja en la fotografía pero en una posición favorable porque él gana punto viene ganando punto claro. y, y Lula quedó estacionado de cualquier manera del punto de vista absoluto Bolsonaro Lula le tiene una ventaja de 6 millones de votos ¿no? y ganó más algunos, no muchos eh, en la segunda vuelta entonces eso, es mucho voto lo que Bolsonaro tiene que ganar entonces no es imposible que Lula gane Pero aun que gane, ahí tendremos la tercera vuelta. Porque Bolsonaro va a decir, no, no, muy apretado, esto es robo, claramente robo. Y entonces va a venir el momento Trump. claro esto lo digo también para que los oyentes no nos abandonen los jueves, porque aquí en uh -huh. Brasil la novela es sí. semanal. Sí. Y siempre con mucha creatividad. <risa> uh -huh. Bueno, eh, normalmente cuando se acercan las elecciones en un país, los gobiernos quedan paralizados, ¿no? No hay mucha acción de gobierno. En Brasil pareciera que no, ayer el ministro de Economía exigió la salida de Brasil de los representantes del FMI. Una medida fuerte. Sí, pero todo campaña electoral. No, Entonces, porque como el FMI, esto es todo para que Bolsonaro vaya a la tele, al, al debate y diga, no... Nosotros estamos muy bien, incluso retiramos todo del FMI porque se equivocaron y porque sí. dicen que la economía brasileña va mal. Entonces, como son muy malos técnicamente, no salimos. Pura campaña, Pura sin campaña. ninguna repercusión real. Ahora, pasa, también pasa acá en Uruguay ¿eh? que los partidos de más derecha aparecen con postulados que parecen de izquierda, ¿no? Fuera el FMI, siempre fue de izquierda. Un nacionalismo Un ahí. Un nacionalismo muy potente. Aquí en Brasil no es imposible que el bolsonarismo diga que el FMI es comunista. Ah, bueno, claro. aquí son todos, que no son bolsonaristas, son comunistas. Son comunistas seguro, seguro. Bueno, Plinio, eh, la seguimos la, la semana próxima, porque bueno, cada día que se acerca la elección va a estar más, más candente el tema en Brasil y con la preocupación que eso genera, sobre todo la... la igualdad de, de, de porcentajes, la cercanía de porcentajes que, que se está marcando. Veremos si no le erran, como en la anterior, las, las encuestadoras, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera, el dato más importante es que el 50% del electorado dice que no vota en Bolsonaro. El problema es que si ni todos los que votan en Lula van a votar, ni aún que... con minoría, Bolsonaro puede ganar las elecciones porque ellas quedaron muy apretadas Claro. ¿por qué? porque Bolsonaro Lula ha, hizo una apuesta muy arriesgada que es que Bolsonaro se iba a caer de podrido hmm. y la verdad es que tiene fuerza política para el país en una situación deplorable consiga movilizar gente y meter esperanza que un segundo gobierno las cosas van a mejorar El riesgo siempre de, de, de subestimar al otro, ¿no? Gracias, Plinio. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias por el feliz cumpleaños. Lo anotaremos. de sí, festejo. Lo anotaremos para acordarnos el año que viene. Exactamente, exactamente. Abrazo. Abrazo. Chau, chau.